Estamos en comunicación telefónica con Nuria Yacovsky, secretaria adjunta de ADIUNS, que es la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo estás, Nuria? Daniel Zambrana te saluda. Hola, buen día. Bueno, contanos cómo, en, en, qué, en qué momento estamos de, esta, de este conflicto con el gobierno nacional que eh, bueno tiene que ver por un lado con el presupuesto universitario que está frisado desde el año pasado y también con la falta de una oferta seria en cuanto a lo salarial, ¿no? Exactamente. Eh, llevamos semanas negociando todas las ofertas que hizo el Gobierno Nacional en el conflicto paritario. Han sido rechazadas por eh, unanimidad, por insuficientes. Eh, no solo resultan insuficiente el monto global, sino que en casi todos los casos pretenden que nos conformemos con un 15% de aumento en más como primera cuota, Este, después nos hacían esperar hasta enero del año siguiente para cobrar la siguiente en la última oferta apareció un 5% en octubre eh, pero es, es clarísimo que, que es insuficiente porque el 15% de mayo por ejemplo ya queda muy muy retrasado del aumento salarial de, de, del aumento de la inflación y de los precios generalizados que todos estamos viviendo y que quiera puede apreciar en su día a día, si a eso le sumamos que tenemos recortes presupuestales y que eh, paralización de todas las obras de infraestructura de la universidad, paralización de convenios. La verdad que estamos en una situación muy complicada y por eso estamos realizando esta en esta semana medidas de fuerza. Hay convocado para jueves y viernes, ¿no? Paro el jueves con movilización al Ministerio de Educación. nosotros desde la CONAO realizamos un paro de 48 horas, así es, jueves y viernes, eh, martes y miércoles estamos realizando una jornada de protesta, por ejemplo ahora estamos comenzando con una feria de ciencias en la estación de los Polvorines, en Talcahuano y 25 de mayo, la tarde también vamos a estar haciendo acá a partir de las 4 de la tarde una clase pública eh, bueno y a todo eso le sumamos una gran movilización que esperamos que sea realmente masiva para el... jueves en la que no solo vamos a confluir todas las federaciones gremiales de docentes universitarios, sino todas las federaciones estudiantiles también. Mm. Así que esperamos que que la que la contundencia de, del paro y de la movilización haga reflexionar sobre la situación crítica que, en la que el gobierno nacional nos está poniendo a todas las universidades, al conjunto de la comunidad universitaria, no solo a los docentes. Venía medio silenciado, solapado, eh, este tema justamente de la crisis en las universidades y el tema también de la discusión salarial que va de la mano ¿no? con el tema del presupuesto universitario. Eh, y en los últimos días, justamente a través de estas clases públicas, de estas movilizaciones, se ha logrado visibilizar un poco más el, el reclamo. ¿Ustedes lo analizan de esta forma también? Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que durante el... Durante las primeras semanas quedó completamente tapado por los medios, a pesar de que nos estábamos moviendo. Eh, por suerte algo cambió, creo que todas las actividades, todos los palos, todas las movilizaciones que venimos haciendo y, y la unidad sobre todo de todos los actores de la comunidad universitaria porque estamos los docentes, estamos los estudiantes y en muchos casos también hay muchos rectores apoyando estas estas medidas porque, y decanos también, porque está muy claro que la que la situación es crítica para todos y bueno, por ejemplo, el síntoma más visible era la imposibilidad de pagar la factura de luz claro. y ante eso creo que ya nadie lo pudo esconder. Claro, claro. Eh, ¿Hay alguna próxima reunión prevista con el gobierno nacional? Dijeron que nos iban a llamar esta semana, pero todavía no no tenemos ninguna noticia, así que estamos a la espera de que el gobierno diga lo que dice que tiene que hacer, mm. este o lo que dice que suele hacer, que es el diálogo, pero por ahora no nos llamó. Bien, te agradecemos estos minutos, Nuria. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.